<risa> <risa> sangre nueva. Ballero, esto es sangre nueva. Respeto a la buena o a la mala. Te lo presento. El futuro de esta música. Esto es sangre nueva. Sangre nueva y es Esto es sangre nueva. que se mueran ajá, ajá, ajá, ellos con la te toca con otro Y te traigo į homo yeah. Solo. Sácala, dale úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Sácala, dale úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Este es Nargo, que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos. Nelly, esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen. Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la saga